Bueno, a 20 minutos del mediodía, con un Montevideo casi, casi primaveral, te podríamos decir, respecto a los fríos que hemos tenido antes. Estamos recibiendo a nuestro hombre en el estado de Sao Paulo, en Campiñas. Plinio, ¿qué tal? Buen día. Buen día Hernán, siempre un gusto hablar con Radio Centenario y los hermanos uruguayos. Bueno, ¿estás en San Pablo ahora, creo? ¿Estás en la, en la ciudad? Estoy en San Pablo. Estoy en San Pablo. Bien, San Pablo, bien. bien. Nos damos cuenta por el por el fondo. Bueno, va, ¿va a subir el costo de la.? ¿Vas a tener que pagar más caro la energía eléctrica ahora que, que se concreta la, la privatización de Electrobras, Plinio? Seguro que sí. Uno, una irresponsabilidad inimaginable. cuando todo el mundo enfrenta una crisis energética mayor, no es una crisis estructural que ya está puesta por varios elementos y que ahora con la guerra se agrava. Uh -huh. Brasil que tiene en la electricidad el eje central de su sistema de, de energía en la electricidad hid, hidráulica y, y en Electrobras como empresa que organiza el sistema la entrega de mano, digamos, a precio de, de, de nada para la iniciativa privada. Para que tengan una idea, esta privatización fue tan, eh, digamos, salvaje que eh, hasta los neoliberales la criticaron. Entonces, es un, porque desorganiza el sistema, porque vendió muy barato, porque coloca cláusulas que impiden que se pueda reestatizar el problema cuando quede claro que esto va, va a necesitar volver al Estado. En fin, muchos problemas. ¿Por qué dentro de esa lógica eh, va a necesitar volver al Estado, Plinio, decís? No, Yo digo, cuando las privatizaciones no funcionan, Ajá. el Estado vuelve a asumir las empresas. Claro. ¿no? Cuando queda caótico el sistema. Y, y entonces ellos ganan ahora y ya metieron cláusulas que si el Estado quiere volver a, a tener control de la de la empresa tendrán que pagar un, muchas multas, muchas dificultades porque ahí sí ganan cuando entran y cuando salen. Claro. Es lo, un pillaje. Lo que se vendió, digamos, fue la mayoría de las acciones, los privados quedan con la mayoría como para decidir. Exactamente. Eso es un problema grave que, que además el gobierno lo está viendo mm. en Petrobras. En Petrobras, Brasil, todavía el Estado brasileño todavía tiene el control del, de las decisiones, porque tiene las acciones con con poder de decisión. Mm. En esto, el, el Estado brasileño continúa mayoritario. Aún así, por dentro de la lógica de la empresa, se introdujo un criterio mercantil para hacer las eh, la, la tarifación de la benzina y del diésel. Uh -huh. Y con esto, Petrobras es la empresa que tiene mayores lucros del mundo. Esto uh -huh. en Petrobras. Bueno, en Electrobras el sistema es todavía peor, porque entregan la mayoría de la conducción de la empresa al sistema privado. Uh -huh. Va a ser una desorganización grave en breve, ¿no? Es una empresa que tiene 14.000 trabajadores y cerró el, el año pasado, estoy leyendo, con un beneficio, una ganancia de unos 1.000, un poco más, de casi 1.100 millones de dólares. Y cuando termine el proceso de privatización, la participación del gobierno pasará del 72 al 45%. Y se recaudó un poco menos de lo que se, se hablaba de 7.000 millones de dólares Se recaudó 5.700, Plinio. Es, es, en realidad se regaló la empresa. Para que tengan una idea, ni Fernández Rique Cardoso, que es cuando empezó la privatización de las energéticas, eh, tuvo la osadía de tocar en, le, en el electrobrás. Mm. Yo cuento una cosa que ocurrió. Yo tengo un amigo abogado que en las privatizaciones de, de electrobrás Después de, de una negociación fuerte, fueron a cenar con el abogado norteamericano. Y, el, y este abogado se emborrachó y dijo que le preguntó al brasileño. Mira, una duda que yo tengo. ¿Por qué ustedes privatizan? Porque la empresa es fenomenal para dar lucro. Porque yo sé por qué la compramos, pero nunca entendí por qué la venden. Bueno, este comentario de este abogado sincero americano se aplica de manera agravada en el caso de Electrobras porque ahí sí es literalmente un pillaje ¿No? muy, muy parecido la gente critica mucho los oligarcas rusos hicieron esto con las empresas estatales rusas bueno Es esto lo que está haciendo Bolsonaro con los marginales que compraron la empresa. Mm. Eh, ahora, habiéndose concretado esto, igual Lula ha hecho declaraciones de que la va a recuperar, de que va a cambiar la política energética. ¿Crees que se puede llegar a hacer algo de eso? Yo eh, espero mucho que, que él cambie la política energética. Mm. Pero en su primer gobierno él no hizo nada para cambiar las privatizaciones que ya habían sido hechas. ¿No? Yo ojalá en este lo haga, pero lo dudo mucho eh, porque este gobierno será todavía mucho más convencional y encuadrado en el neoliberalismo que el anterior. Entonces, yo creo que esto es un discurso de campaña para el momento, pero estoy, digamos, ojalá esté equivocado. Uh -huh. eh, ¿Y qué va a pasar, Plio? ¿Qué puede pasar en estos eh, meses? Digamos, en, en, se pueden ver cambios, lo que yo te preguntaba un poco bromeando, pero ¿puede darse una subida a la tarifa eléctrica? ¿Qué cambios se pueden dar? No, yo creo que en, en, en el corto plazo no creo que, que vaya a ocurrir un, un aumento de las tarifas porque eso sería un suicidio político total de Bolsonaro. Mm. Pero lo que los analistas del sector eléctrico dicen, y son unánimes en esto, es que sí la tarifa va a aumentar, ¿no? Uh -huh. Porque es para esto exactamente que están comprando la empresa para ganar mucha plata, y si no hay control, este mucho no tiene límite, ¿no? Porque, por, por ejemplo, vuelvo a Petrobras, porque es un ejemplo, uh -huh. ¿no? Hicieron un, cal, un cálculo de las mayores, creo que una noticia que leí ayer, ¿no? En el periódico, que de las seis mayores, que Petrobras tiene un lucro mucho superior a las seis mayores petroleras del mundo. O sea, hay que poner un sí. límite. ¿Cuál es el límite? Tiene que ser un límite político, sí. o sea, para que pa la, la sociedad pueda funcionar. Este límite no hay, esto es el gobierno personal. no hay límite al capital. Y por esto, y esto se va a aplicar a la energía eléctrica, sin duda sí. alguna. comentábamos eh, la otra vez que la semana pasada que bolsonaro piensa usar ese dinero fresco digamos como para la campaña electoral no para eh, ir hacia algunos sectores hacia algunas necesidades que redunden en, en réditos electorales mira yo voy a dar un dado un, un da, una información mm -hmm. Brasil tiene más de la mitad de la población sufriendo inseguridad alimentaria O sea, sí. no sabe si van a tener comida en los próximos días. Ahora salió una investigación que dice que 15% de la población brasileña pasa hambre. Sí. Son 33,1 millones de brasileños que pasan hambre. Uruguay tiene, que 4 millones de habitantes. Sí, menos 3. No llega a 3,5. Bueno, entonces casi 10 veces de uruguayos uh -huh. que pasan hambre. Y el gobierno va a dice que va a tomar esta plata para hacer un subsidio al precio al precio de la benzina que la utiliza la clase media al si tomara esto para hacer subsidio a alimentos básicos, se podrían discutir, mm. pero no entonces va a gastar para hacer la campaña porque uno de los eh, digamos problemas que tiene Bolsonaro ahora es el precio del diésel y de la benzina que está muy alto claro Y Bolsonaro es muy sensible a la gritaría de la clase media. Entonces dice que va a agarrar esta plata para financiar esta medida que termina en el final del año. Claro, Imagínate. Claro. Lo que decíamos de Lula, si, si se confirma su gobierno, entonces no está claro, Plinio, si va a poder, a querer y a poder restatizar entonces Electrobras. ¿Podría no hacerlo? Mira, Mira Hernán, para uh -huh. el neoliberalismo es una, un camino de, que tiene un, un, un sentido nomás. Uh -huh. no, no hay vuelta para el neoliberal. Puedes en algunas circunstancias dar uno, un paso atrás, pero enseguida van dos adelante. Uh -huh. La única manera de revertir todo esto es cambiando la correlación de fuerza. Y para esto hay que meter la gente en las calles. Entonces, lo, la, la, el criterio de la verdad es la práctica. Entonces, lo que dice Lula en la campaña es una cosa, pero las alianzas que hace y la, la, la conducción que le da a la campaña no me parece dar ninguna credibilidad que él tenga fuerza y disposición para, de hecho, revertir la privatización De Eletrobras y las otras que fueron hechas. Y ya que mencionaste lo de gente en la calle, este proceso que, que ya se concretó de privatizarlo, ¿tuvo oposición de, de los trabajadores de Eletrobras, de, de algún sector, digo, a nivel de movilización de la sociedad brasileña? Sí, tuvo el sindicato de la Eletrobras, es un sindicato muy fuerte, mm. hizo una pelea muy, muy corajosa durante. años, durante todo el gobierno Bolsonaro, ¿no? Y, y, y digamos, el proceso solo termina ahora, no después de mucha pelea, pero lo hizo de manera aislada sin el apoyo del PT, que dice que la va a revertir. No sería necesario esto si el PT se metiera de cabeza en la pelea antes de la privatización. Entonces, eh, quedó quedaron aislados, hicieron una guerrilla fuerte, hmm. pero no hubo un sentimiento general, una campaña nacional para impedir esto. Bien. Plinio, por supuesto, ineludible hablar el desenlace de algo que comentábamos contigo la semana pasada, ¿no? La, la información de que ha dado la justicia brasileña, la policía, de haber finalmente hallado a los responsables del asesinato del periodista británico y del indigenista brasileño Bruno Pereira, que por lo menos lo que confirmaría que, que son los autores fue que identificaron dónde estaban los restos de estas dos, dos personas, ¿verdad? No sé qué cuánto ha repercutido eso en Brasil. Mira, primero, ¿quién encontró los, la, los digamos, las dos el periodista y el indigenista que fueron asesinados fueron los pueblos indígenas de, de, de no fueron uh -huh. no fue la policía brasileña uh -huh. porque conocen la, la selva en digamos, uh -huh. en su mano saben uh -huh. perfectamente lo que pasa esto primero eh, segundo la repercusión en Brasil fue fuerte uh -huh. pero no de la dimensión que tendría que ser Lo correcto sería que hubiera manifestaciones de calle, que se diera un basta, que esto ya no. Claro. Porque en realidad lo que pasó con con, con Don Phillips y con Bruno Araujo uh -huh. es pasa siempre. El problema es que mataron a, a un periodista del inglés, claro, el Guardian. Claro. Entonces esto es lo que le dio una repercusión mayor, porque hay un proceso... de naturalización de la barbarie y de naturalización de la violencia. Mm. Y como en Brasil, son todas las semanas, todos los días, muchas noticias malas, la gente va quedando un poco amortecida claro. con esto. Entonces, yo creo que la repercusión fue mucho más fuerte eh, fuera que dentro. Dentro, claro, toda la gente que siempre se manifiesta, se manifestaron y con un poquito más de fuerza, mm -hmm. pero... Lo que cambia en este proceso es la presión que viene de afuera, porque no matar un periodista brasileño ya, digamos, causa un malestar, pero causa matar un periodista inglés, bueno, eso ya es en otro nivel de irresponsabilidad política de, Bolsa, de digamos, del sistema. Bien. Eh, esto va a llegar a... Eh, a los responsables materiales del asesinato se supone eh, La pregunta que siempre queda es Si esto quedó a nivel de, de, de bandidos Digamos que andan eh, en un nivel bajo de, de organización criminal O si hay algo muy poderoso detrás que manda este tipo de asesinatos, Plinio Mira, el presidente Bolsonaro Dio una declaración que es muy importante eh, eh, Sí. Muy emblemática de lo que él piensa. Él dijo, la verdad es que el, eh, Don Phillips y Bruno Araújo eran muy mal vistos en la región. Mm. Bueno, entonces esto muestra de qué lado está Bolsonaro. Eran mal vistos por los traficantes, por los la gente que hace mineración, los madereros. por, por eh, este es la gente que lo veía mal. Entonces, en realidad, es una estructura de poder relacionada a, a narcotráfico y todos tipos de negocios, eh, digamos, eh, ilegales que son hechos en las tierras indígenas, con la absoluta complicidad del Estado brasileño. No es ni de Bolsonaro, es del sí. Estado brasileño. Sí. Lo que había del Estado brasileño que combatía esto, que era el IBAMA, IBAMA FUNAI, eh, FUNAI, algunos organismos, esto Bolsonaro... Eh, tomó iniciativas de, de desarticularlos. Mm. Entonces, con esto, el territorio quedó en la mano de los bandidos. Entonces, cuando viene esta gente, claro, es muy mal vista por, por estos bandidos y lo mataron. Entonces, eh, no es un problema de pequeño asalto. Mm. Esto es un problema de un territorio que está en las manos del capital De, de, y ahí hay de todo, capital ilegal, que son narcotraficantes, pero con ramificaciones políticas y en la policía muy, muy evidentes, ¿no? Y esto no, es una violencia para que quede muy claro, ¿eh? que los, los las naciones indígenas que ahí están la viven todos los días, claro todos los días, al punto que ya hicieron un sistema de autodefensa, de las naciones indígenas articulado entre varios grupos ¿no? de varias etnias y fueron ellos que dieron el alarme, mm. fueron ellos que encontraron el cuerpo, que mo mostraron a la policía dónde estaban, mm. no fueron ellos en realidad que condujeron del punto de vista popular mm. la presión para que se encontrara una solución para ello. para el problema. Claro. Eh, Plinio, en estos minutos finales también queríamos eh, consultarte puntualmente. Parece haber, eh, por lo menos vemos en medios que comentan una actitud más en sintonía con Bolsonaro de dar señales de cuestionamiento hacia las autoridades electorales y hacia el sistema electoral de parte de los mandos militares eh, que se estarían plegando, a, de alguna manera, a poner en duda las garantías ¿De lo electoral? ¿Desde las Fuerzas Armadas? Sí, bueno, ahí no hay duda, sí, esto es verdad pero esto no es en realidad una novedad esto Ajá. ya está hace mucho tiempo hay que ver no se sabe todavía hasta qué punto Bolsonaro controla las Fuerzas Armadas es claro que tiene bandos en las Fuerzas Armadas y metió estos bandos en posiciones de comando uh -huh. entonces pero hay también mucho bless, no sé si así sí. se dice en, en, en, en español. Sí, bluff. O sea, Bolsonaro eh, camufla tener una, una fuerza que no se sabe si tiene. Uh -huh. Yo creo que no tiene. no Cuando intentó el golpe en el septiembre, quedó hablando solito porque no le dieron respaldo, uh -huh. aunque sus militares estuvieran de su, a su lado. Entonces hay que ver lo que cambió, pero para el los hermanos uruguayos. Lo que pasa así en Brasil es que hay una tutela militar. Esto siempre hubo en la historia brasileña, cambió de calidad con el golpe de 64. Mm -hmm. Fue un poquito, digamos, quedó más discreto, mucho más discreto en los últimos 30 años y esto viene a flote otra vez con mucha fuerza. Mm -hmm. Entonces, si sí hay una presión militar, no siempre... al lado del gran capital esto sí hay ¿no? y la campaña contra el, la, las elecciones tal es parte de la campaña electoral de Bolsonaro va a intentar algo parecido con lo que hizo Trump incluso leímos que se invitó a las fuerzas armadas a integrarse a una especie de organismo vedor o de contralor de todo el procedimiento el procedimiento electoral sí Eh, el, el propio Tribunal eh, Superior Electoral invitó a los militares. Después los militares, después que entraron, resolvieron salir y criticar. Pero eso es todo parte de la campaña. Para que viene el desespero de Bolsonaro, Bolsonaro lo, la, fue a Estados Unidos, estuvo, tuvo un encuentro con Biden, ¿no? y después tuvo un encuentro secreto con Biden. Y después dijo que iba a visitar a Trump. y yo creo que la Casa Blanca para pegarle algo a Bolsonaro soltó el contenido de la conversa personal y el contenido era que Biden le pedía, perdón, que Bolsonaro le pedía ayuda a Biden claro. para derrotar a Lula porque Lula sería antiamericano bueno, primero Biden tiene todo el servicio secreto para saber perfectamente lo que es Lula que no es nada anti americano, pero esto muestra el grado De, de traición al interés nacional que tiene Bolsonaro y que tiene esta extrema derecha, que se reviste de nacionalismo aquí en Brasil. no Se viste con la bandera verde-amarilla, pero en que en realidad en, son cerrizales del gran capital y del imperialismo. Uh -huh. Sí, eh, es algo insólito esto, ¿no? Sería un escándalo acá, por ejemplo... que la Corte Electoral integrara a las Fuerzas Armadas a, a, a hacer el control de todo el, el procedimiento electoral. Acá sí, sí están a cargo de trasladar las urnas y de hacer la guardia en los locales de votación, pero no pueden estar controlando cómo es el procedimiento. Que es más un sintoma, ¿no, Hernán? De la crisis institucional gravísima que vivimos en Brasil. Porque si son los militares los que van a balizar la legalidad o no de las elecciones, bueno, estamos perdidos. Además de las observaciones que hicieron los militares, el tribunal las respondieron varias, eran muy, muy primitivas, muy, muy mal hechas, no entendían el proceso, o sea, Además, es gente muy ignorante y despreparada. <ríe> Plinio, estamos pasados del mediodía ya. Un gusto escucharte como siempre. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Hernán. Y para, para mí es siempre un gusto hablar con Radio Centenario. La próxima te prometemos que vuelve Ángeles, que se retiró. No, pero está bien contigo, con Ángeles mejora todavía más. <ríe> abrazo, chao. En abrazo